Un, es un problema nacional, si ustedes quieren, ¿no? Casi Bolivia ha tenido, y, y Santa Cruz en particular, porque tenemos a diario cientos de llantas en desuso, para nosotros eso es un gran problema. Estamos buscando de cómo podemos disminuir, eh, o sea, reutilizar, como se dice. Eh, y se necesita un buen capital para poder industrializar nuevamente. La llanta no solamente está de goma, sino que lleva lona, lleva hilo, lleva metal, y, y hay que ver cómo podemos hacerlo. Sin embargo, tenemos a través del desarrollo económico productivo una planta de reutilización para pisos. Eh, estamos en ese trabajo, ojalá nos pueda salir bien. La tecnología... Todavía no hay mucho en bolivia pero estamos oh, eh, voy a tener un viaje a españa este fin de mes posiblemente también vamos a llevar ese esa debilidad que tenemos para poder bueno si podemos visitarlo alguna industria alguna empresa que que nos pueda pasar la tecnología estamos trabajando con los hermanos coreanos por ejemplo en función a eso el plástico el La goma es lo que más eh, abunda en, en el tema de basura inorgánica. Tenemos un perfil de proyecto, no quiero adelantarlo mucho porque podemos dar falsas expectativas. Uh -huh. ya de, Va a depender mucho del presupuesto que tengamos.